La vida no、se、e, contradictiones? s i e s d e m a l o d u r a ya lo tratan de arreglar. Y si el hombre está juicioso, le dicen que es pajadero. Y si el hombre es p a r r a d e r o ya dicen que es pernicioso. No hay quien comprenda la vida del hombre.、Siempre Si el hombre es sonreído, ya dicen que es mal abuelo. Si el hombre es trabajador, lo tratan desconcertado. Y si no busca trabajo, que flojo tan granulón. Hoy quien comprenda la vida del hombre siempre está llena de contradicciones. Cuando el hombre es de un modo que no le gusta contar, empiezan a murmurar y hasta lo tratan de tonto. Y si el hombre es de esos otros que todo le gusta hablar, lo l o l e d i c e n a l a b a n s i o s o No hay quien comprenda la vida de l o b r e s Siempre está llena de contradicciones. No hay quien, quien comprenda la vida de los r e